dos Partidos muy diferentes que para vos q u é cambió en, entre las horas del partido, eh, principalmente eh, volvimos nuestra base ofensiva、eh, tocando las pelotas, repartiendo el goleo. Y cuando estamos y bueno, tuvimos sólo i d atrás, la verdad.、Eh, así que un partido redondo, bien en ataque y sólo i d en defensa. Y bueno, el marcador lo demuestra. c ó m o lograron cambiar el chip, digamos, porque se dieron dos partidos, digamos, muy diferentes. En cuanto a ustedes, sobre todo el segundo tiempo del primer partido. Sobre todo en lo defensivo, ¿cómo lograron cambiar el chip tan rápido? No, creyendo que, que podíamos hacerlo y que los del otro partido no éramos nosotros,、e、incluso también muchos jugadores por debajo del nivel habitual.、Eh, así que, bueno, vinimos confiados a llevarnos al partido y, y, bueno, pudimos ganar. Pero bueno, todavía falta mucho, queda un partido más. Si bien todavía es muy temprano para hacer balances, más que ahora, c ó m o venís viendo el equipo, eliminaron al último campeón, ter habiendo terminado ú l t i m o s en la fase de grupo, un balance hasta ahora. Sí, a medida que c o r d e o n los partidos fuimos un poquito descubriendo nuestra identidad.、Eh, todavía nos falta afianzarnos, pero, pero bueno, por m o m e n t o demostramos buen básquet y creo que si seguimos por esa senda vamos a estar muy bien. ¿El cambio técnico de una temporada a otra puede influenciar en este cambio de, de identidad del equipo o más o menos ustedes lo mantienen a la base y hay algún, algún aporte desde el banco? No, eso es el cambio técnico. Cada uno viene con su, con su estilo de juego. Hay que cada año adaptarse a ese nuevo estilo de juego y por ahí el hecho de. De ya venir año s anterior, e s te da un poquito de conocimiento del compañero que tenés al lado y es más fácil hacer ese cambio.、Eh, pero es cuestión de, de año distinto, técnico distinto, hay que adaptarse. Si bien todavía no es nada oficial, se supo que llegó la citación de la selección argentina, posiblemente para lo que puede ser las ventanas eliminatorias. ¿Cómo estás con eso? ¿Cómo lo estás llevando? No, bueno, siempre se vive con mucha ansiedad, mucha ilusión, porque es muy lindo jugar esos partidos. Así que bueno, ahora esperar a ver si cuando den la lista de dos, si se está convocado y disfrutarlo, porque es algo muy lindo. Muchas gracias, Javi. Gracias a vos.